Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien, todo bien. Como decías, este arrancando esta segunda mitad del año en Torrente, ya normalizada la situación, entrando ya, este digamos, no es el mismo panorama que se presentaba el año pasado a esta altura, así que nada, contento porque funcionan todos los talleres, uh -huh. la gente se sigue arrimando, se sigue acercando, eh, y, y bueno, y otro... Otro, otra actividad que teníamos en Torrente era de, de, de tener actividades los fines de semana con, con algún espectáculo y también eso se viene dando desde marzo así que así que felices que, que costó pero bueno, la, la maquinaria está de vuelta en, en funcionamiento ¿no? Y la comunidad responde, ¿verdad? Había como mucho deseo de volver a encontrarse y encontrarse en este espacio particular Sí, sí, estaba el deseo pero también estaba el temor ¿no? mm. este, mucha gente recién se empezó a arrimar cuando... Eh, se, se, se vacunó cuando sí. la pandemia empezó a aflojar este, pero pero bueno fue un trabajo eh, de hormiga ¿no? sí. digamos a, apertura que nos daban el año pasado por más chiquita que fuera este, estábamos aquí presentes poniendo ver el cuerpo y, y bueno y creo que eso fue digamos eh, el impulso para que la gente se se animara no este, estábamos hablando de no sé, de, de primeras clases las hacíamos acá en el patio de Torrente al aire libre, uh -huh. eh, de aquello, a foro de 15 personas, eh, así que no, no, nada, costó muchísimo, pero pero bueno, aquí estamos, aquí estamos este, felices, este, encaminados a, a, a, esta, a la normalidad, ¿no? Claro. ¿Tienen agenda para, ya armada para esta segunda parte del año la van armando mes a mes? Se va, se va armando mes a mes, uh -huh. eh, eh, digamos, de acuerdo que sea a lo mejor con una antelación de 2 meses, uh -huh. pero bueno, hemos tenido agenda desde marzo hasta ahora hemos tenido agenda y bueno, este este mes también no escapa a, a la que no solamente de, de Torrente, sino también de la comedia del Pilar, que uh -huh. bueno, es el grupo que independiente que, que dirijo desde hace muchos años y que forma parte de de mi niñez prácticamente, uh -huh. así que estábamos con la comedia del Pilar girando, presentando espectáculos acá en Torrente, digámoslo, está bueno porque compañías se empiezan a arrimar nuevamente aquí al espacio, que eso está, está interesante, está lindo, uh -huh. eh, compartir el trabajo de los demás compañeros. Así que sí, tenemos este eh, para agosto, por ejemplo, eh, eh, como vos bien decías al, al comienzo, tenemos este esta varieté de bolsillo, que es la segunda que estamos presentando en este año, eh, así que protagonizada por Martina Simeoni, Laura Domínguez Lace y Nicolás Peral, así que son cinco monólogos que van a estar puestos en escena el próximo sábado, eh, así que bueno, y después seguiremos, seguiremos uh -huh. con la variedad por otros por otros lados, ¿no? La variedad de este fin de semana eh, tiene como como título Varieté teatral de bolsillo, ¿por qué? Sí. No, son títulos que una vez que uh -huh. mete eh, de, realmente de bolsillo porque bueno, es Hacemos las obras de bolsillo para salir, lo que te decía recién, uh -huh. eh, así que sí, eso más que nada no, no, es por nada en especial, eh, es una variedad, eh, como te decía, de cinco monólogos por dos actrices y, y un actor, uh -huh. así que los que quieran arrimarse, acercarse, recuerden que siempre nos estamos acá en Torrente con con reservas, eh, nos eh, mandan un, un whatsapp al 11 40 28 04 23 y automáticamente la reservamos el lugar. Bien, perfecto. Quedamos aquí difundiendo la variedad para el fin de semana, para este próximo sábado 13, las 21 horas, y en cualquier momento te volvemos a, a, a llamar para ver cómo sigue la agenda en esta segunda parte del año, ojalá con la misma respuesta que hasta ahora. Martín, muchas gracias, abrazo grande. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, a vos y a todo el equipo, un abrazo enorme. Abrazo grande, hasta luego. Chau, chau, chau, chau, chau. chau.